Hace unos meses atrás,、eh, la ciudad de Santa Rosa soportó dos tormentas importantes、eh, de mucho viento que provocó、eh, destrozos en algunas eh, viviendas. Eh, hay un vecino、eh, de la calle Santa Cruz,、eh, del barrio de Villa Germinal. Que está reclamando una ayuda que le han prometido y que parece no, no ha llegado.、Eh, estamos en comunicación con Rubén Antemán,、eh, vecino ahí de la calle Santa Cruz. Rubén, Pablo y Valentina los saludan de Radio Kermés. Buen día, ¿cómo le va? Sí, buen día Pablo, ¿cómo va Daniel? l a Rubén. Bien. Eh, Rubén, eh, a ver, cuéntenos:、eh, usted, la vivienda ¿Ah? suya ahí de la calle Santa Cruz,、eh, sufrió con el viento en diciembre, ¿fue esto? Sí, el 22 de diciembre fue eso,、mm. q e se voló el techo.、Mm. ¿Se le voló casi todo el techo de la casa? Todo el techo, de la cocina, completo, completo. Y aparte del comedor también me voló la membrana.、Mm. Este, el Rubero y se voló todo, todo. Lo、no、n o que quedó es el machín i m libre, no me quedó. Lo único que me dieron la municipalidad es un ailo negro grande. Lo puse y todo, pero así mismo a los 3, 4, í a se s volvió a llover y cayó piedra. Así que se llueve como afuera y me entra agua en la cocina porque no tiene chapa, no tiene nada, ni una chapa tiene.、Sí. Eh, Rubén, y a u s t e d le habían prometido ayuda materiales, me imagino, no un nylon. Sí, a mí me prometieron、eh, una ayuda de materiales, pero con una cosa de apuro lo tuve que agarrar eso.、Mm. Lo único que me dieron a mí son o chapas o c h de cuatro metros, diez bolsas de cemento, a los tres, cuatro días me trajeron eso, pero esa bolsa de cemento se nos sirve más. Y 180 dobones para hacer la cornisa.、Mm. Pero, y los tirantes, faltaban los tirantes. La Cumbrera, el t e c h otro el o techo de la, del m a c r i b i o le pongo cumbrera y、claro. cosas no, no desarmar todo. Sí, sí.、Eh, Rubén, entonces、eh, usted está sin techo ahí en la, en la cocina y parte del comedor、eh, desde diciembre. Desde diciembre, sí, el 22 de diciembre. ¿Y cómo hace para vivir en esas condiciones? Digo, El día que llueve. Bueno, lo, lo único que tenemos son dos p e s i t a s de tres por dos... Agarramos, metimos todas las cositas en una pieza y bueno, y así lo mordelan. Rubén. ¿Cuándo fue,、sí. la, ¿cuándo fue la, la última vez que, es, que supieron de, de, de algo de, de quien les había prometido la ayuda? Y ese mismo día, nomás ese mismo día, cuando se v o l ó el techo, vinieron lloviendo. y me prometieron que me iban a ayudar y todo y bueno. No me dieron. He ido、volvieron. yo a la calle e m i l i o Civit, de Emilio Civit me m a n d a en la municipalidad, de la municipalidad he ido yo al, a Zona Norte, Zona Norte me m a n d a en Villa Germinal y bueno, no me cansé de caminar. He ido como más de 20 veces cada uno. Y, y, y bueno, nunca tuve respuesta yo. ¿Ah. Eh, Rubén, ¿usted y... a qué se dedica? Nada, yo, yo tengo una pensión mínima ¿Ah. y soy medio discapacitado de los. Tengo cuatro dedos de medio discapacitados de la mano de derecha. ¿Ah. Es、uh -huh. lo único. Estoy yo y mi señor a acá. De 55 años somos los dos, tenemos 55 años cada uno. Y bueno, ella nunca recibió nada tampoco. De acá, ya hace once años que está conmigo acá. Y tiene la dirección acá y todo.、Mm. Lo que pasa es que ahora no, no necesita porque no, no está n las votaciones. Por eso no necesita. Mientras tanto, antes los venían a Ucacas y los llevaba lo a Mati.、Uh -huh. Rubén, ¿y su, su señora ¿qué, a qué se dedica? Digo, ¿Trabaja? Digo, o ¿Tiene trabajo o no? No, no tengo trabajo. h o、no, no, Por su... ahí corto yo, yo con la pala, pero su, como yo tengo. Claro, s í usted tiene u n a pensión. Usted tiene una pensión. Le preguntaba por su señora,、eh, su compañera、eh, sí. con la que vive.、Eh, ¿Ella trabaja? ¿Puede trabajar?、Eh, ¿Tiene algún ingreso? Ella estaba trabajando, lo que pasó es como esto: la patrona lo dejó sin trabajo hasta el nuevo aviso. Ah, por la pandemia. Por la pandemia, exactamente. Sí, ah, sí, sí. Ah, está bien.、Sí. O sea, ella era empleada doméstica. Claro, sí, trabajaba tres horas ahí.、Mm. Claro. Claro. ¿Y, y en negro, digo, ¿no? Y en no... negro, sí, sí. Ah, encima. Bueno,、eh, Rubén, y, y en estas idas y vueltas que va a Zona Norte, que va a, a Villa Germinal, ¿qué, ¿qué le dicen de, de, de esta ayuda prometida、eh, la, con los empleados que habla? Mirá, acá en Zona Norte, es imposible encontrar al asistente de los sociales. Un día fui a Emilio c i v i t y Emilio c i v i t me mandó a Zona Norte. De Zona Norte, pregunto, golpeo la puerta o hablo con una señora rubia. Le digo yo, ¿está el asistente social? No, no está, dice. ¿Por qué cómo no va a estar? Le digo yo, si yo vengo de allá de Emilio s í t i m e y me mandó acá. Y agarra y dice la señora, ella misma, me dice, bueno, pasa, pasa, pasa que te anoto. Me anotó, pero no sé la cantidad de veces que, que estoy anotado acá en Zona Norte.、Uh -huh. Igual que Villa Germinal también d i r me han notado también, porque ahí la que vino la señora esa a revisar ese día, que cuando se voló el techo,、mm. este, ese día este, tuvo la señora esa de turno.、Claro. Y por eso yo iba a Villa Germinal sí, a、sí. preguntar a la señora a ver qué pasó. Y cuando no estaba salió, cuando no está haciendo el asistente social, está haciendo visita y, y así.、Ah. Eh, Rubén, ¿y las, ¿y las cosas que tiene en la casa、eh, o que tenía,、eh, cómo hace para resguardarlas del, de la lluvia?、Eh? Este, bueno, por ejemplo, el, el comedor, ya la, mesita, la mesa que yo tengo para comer ya, ya no sirve más, ya. Este, guardamos todo en una piecita y bueno, y lo arreglamos como podamos. Ya se me ha roto el, el lavarropa a u t o m á t i c o se me ha roto acá en la cocina porque no tiene techo, lo agarró en la piedra. Está bien que yo lo tapé y todo por igual, igual, lo agarró el agua y no anduvo más. Rubén, ¿y cómo se calefaccionan ahora que empieza el invierno?、Eh? Bueno, lo que pasa es que yo tengo un. ¿Cómo se llama? Un calefactor en el comedor. Ah.、Es、grande. Pero no, no, pero como el techo está todo roto, no va la calor. Claro. Claro. Sí, sí. Bien. El, el calor se va、eh, por sí, la falta de va, techo.、Sí. n o no, no, no llega, no, no. Bueno, ojalá que,、eh, porque ha salido en, en los distintos medios、eh, el caso suyo, Rubén, ojalá que las autoridades de la municipalidad de Santa Rosa bueno, le den una mano y pueda terminar de, bueno, de reparar el techo, en realidad de repararlo.、Eh, sí. y, y que pueda vivir、eh, de una forma más digna.、Bueno. Bien, Rubén,、eh, gracias. No sé si quedó algo que nos quieras contar, decir, si no, gracias por estos minutos. Nada más, no digo que pasa de eso nomás del techo nomás que cabe que, que llueve, es un desastre esto. Sí, sí. Y quedarte en el comedor, hace cuenta que te quedaste afuera, más vale que llueve menos. Bien, Rubén,、eh, muchas gracias por eh, contarnos eh, lo que le está sucediendo. o b u e n Gracias a u s t e d Gracias.、Bien. Hasta luego. Rubén Hasta luego. Antemán,、eh, vecino ahí de la calle Santa Cruz del barrio de Villa Germinal, el 22 de diciembre una tormenta le voló el techo de la cocina y el comedor. Y desde entonces, bueno, está esperando que el municipio se comprometa a llevarle la ayuda, ¿eh? o sea, el, el tema de la reparación del techo, que por ahora、eh, le faltan los tirantes y algún otro elemento para poder techar.